No quiere, que la paz El tipo que viene a hablar de tecnología Hay que explicarle para Cómo funciona el retorno No, sí, bueno sí, yo. ¿Te o sea... parece si empezamos? ¿Tenés información para esta semana? Sí, bueno, yo yo sí, aquí sé sé sí. Vamos con la presentación entonces no, no quiso ir. Está bien, no importa. Fíjate si andan los otros, porque ahora me dio miedo de que anden ande donde no nada. Esta tecnología es de terror. ¿Viste la tecnología? ¿La tecnología? La tecnología. Bueno, la es dale, es arranca verdad. vos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, de... bueno, Buenas noches, Lisandro Machain. Hola. Bueno, Don Falcone. Este, ¿qué semanita? Sí. Sí, no sabes qué semanita. Pesada. No, eh, liviana. Pero viste que cuando uno <risa> da una noticia, y empieza que sí. se... venimos cargados de información, una sí. semana difícil. Eso es bueno, el programa de los domingos. Una. Sí, una cosa triste. Dejala, dejala, ya fue. <risa> no, presenta, dale. ¿Lo presentamos igual? <risa> sí, Bueno, bueno dale. Presentenme. Sí. Sí. Patria Tecnófila, pueblo amante de las novedades de la querida Internet. Llega el espacio del licenciado en Farofullo Web. Si no caza un soto lo que dice, visite www.nodoweb.com.ar y métase en sus micros. Ahora sí, el tecnócrata nos puede empezar a hablar. Y siguiendo con esta manera de hablar es como si fuera un noticiero, sí. es una de estas noticias que nunca quisimos dar. Uh, cayó Lidonke. Cayó que... serio. Sí. Cayó el Cayó Lidonqui, pero no cayó. Cayó a medias cayó definitivamente a nivel e y no cayó como red digamos, claro, cayó como red, no cayó Lemul, bien <risa> quiero decir, cayó el programa, el programa cliente e y digamos programa cliente es ese que vos te instalás en tu máquina, y e don que acontemos que es esa red P 2 P, sí, para intercambiar información, o como dice el peer, puerto a puerto peer to peer", o como dice la gilada, que es eh, para piratear y este películas, música y etcétera, etcétera, <risa> Lo agarró la ría que es este grupo de gente que se dedica a cuidar la música, los derechos de, de, de, de, de producción y de, de copyright y toda esta gente de los que hacen música, y te pusieron un cartel en la, en la página oficial que dice si vos te dedicas a piratear y a bajar en música y películas, tenemos tu dirección IP. Te dicen la dirección IP, no hagas más esto, baja música legalmente. Ría te dice eso. Así es. Te dice, tenemos tu IP. Sí, te dice, tenemos tu IP ah, y sí. te dan la IP. Es la IP pública, no pasa absolutamente nada. Ah. Cualquiera tiene tu IP, cualquiera se mete eh. en mi página, voy a tener IP, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, pero es una manera así de... ¿Qué? de la puta de exactamente sabemos dónde vivís Es un mensaje mafioso sí. o sea como quien dice que tenemos bueno, sabemos sí, tenemos a tu hermana sí, Una apretada sabemos dónde tus hijas claro en fin este espere no, no, no vale aclarar que esto no va a ocurrir con el emul al menos no Igual, creemos la gente de momento y donkey es, no, es muy poca no sí. fifa además no tiene hijos bueno no lo sé Bueno, pero el, eh, que el emul el e usa la misma red del e donkey. La red no la van a cerrar nunca, o sí, o hay riesgo de que se caiga todo y que vos no puedas usar más el e Lo que cayó, según entiendo, y esto me cuesta un poco entenderlo, pero no encontré información adecuada sobre el tema, sí. es que cayeron los servidores de e donkey Convengamos que la red, este, eh, mule es una red este eh, no centralizada, ¿sí? O sea, yo tengo información, no que está en un servidor, está en mi computadora, la comparto con vos, que la tenés en tu computadora, y, hace, y no pasa por ningún servidor. Por eso que no se puede meter con el Mule. Claro, pero para que eso funcione no es necesario que haya una computadora en un lugar centralizado para que toda la red funcione. No, Exactamente. ya está. te conectas al te a un servidor. Te conectás un montón de servidores. Hay un montón de servidores. ¿Qué, qué son? Ni idea <risas> Ni idea eh, es, es, no, no me suena que es No es un servidor, creo yo No es un servidor emule eh, Con marca emule y cosas no, así no, no es un rígido Pero Y, nada la, y ese, hay esos servidores eh, Seguramente lo que están haciendo es ponerte en contacto con otras personas claro. Con la red en general no, poniéndote, no poniendo la información ahí Por supuesto Si pasa información de una punta a la otra Pasa por todos los servidores no sé cómo funciona esta cuestión. La cuestión que es, no pueden ir contra MUL por esta cuestión, porque no es, des es descentralizado. Claro. Y Donkey era centralizado. Nunca los van a derrotar. Lo que pasó con el <risa> momento es que no. le dejaron ¿Qué? el software está muerto. Ah, la... sí, lo dejaron de desarrollar. Claro, sí. le, le pero bueno, le le no importa, una, pero funciona. Una, una sí. apretada de la hostia y no pudieron. Sí, Así es. ¿Qué sí. ¿Qué importa? O sea, si este, está sigue funcionando y bueno, apostamos a que el año que viene, eh, dejemos ¿Qué? de hablar de, de ilegalidad en esto en las redes Pertupir ¿Sí? De verdad estoy diciendo. Pero ¿De qué dejemos de hablar de allá ¿Por porque, la... no, porque porque van no no a hacerse legal para que hablemos no. de otras cosas ah, estaría no. buenísimo. No, que... no hablando en serio estamos pensando, <risa> o sea se está hablando de una de, de una legalización de todo esto. Sí. O sea, incluso habíamos hablado hace dos semanas atrás de lo que era la nueva red Spiral, Spiral Frog. Sí. Que iba a tener la música y ya para bajar gratis por Universal. universo. cuál le va a ser el problema de que se... Bueno, va a habrá sus problemas por seguir sus canales. Pero ya el, creo que no no sé en un futuro me parece que Se acabó No de sé. Estos son los últimos manotazos de ahogado. Son los últimos manotazos de ahogado, definitivamente. Pero duele el manotazo de ahogado. La verdad y, que sí. sí, la verdad que sí. Cual, ¿Y, y o sea, después ¿tienen? lo de Nafter fue durísimo todo. <risa> eso, eso fue lo más duro. Bueno, y tiene a los otros también en la mira, ya así ustedes siguen, Soulsic, LimeWire y un par más. No sabía. Ustedes son eso. los próximos. Con Soulsic están también. Sí. El... Una lástima. Es una pena. Nada. Eso. A bajar que se acaba el mundo entonces. Eso era todo. Yo pensé que ibas no, a hablar. No, tengo más información. Ah, pensé que ibas a hablar. Ah, de los tengo que irme. Ah, bueno. De, de, los, de los anuncios. Todo, bueno, vale, este... vale. De lo que sacó esa es la primera... Microsoft hoy. No... Apple hace un par de días. No me gusta. Nintendo... Lo que hizo, eso, eso, esa Negación. guasada de Microsoft, eh, sí. de, no la que, no quería que hablar ni que hablar sobre la cuestión, pero me parece nada, o sea, a mí no me gusta ¿Qué cosa, de ¿Para de qué estamos hablando? del reproductor que viene a competir con el iPod Exacto. que se llama algo así como Zen y Zoom, Zune, y Nisun Sune bien vi las fotitos es y sí. muy parecido no sé, no no me puse a indagar Ojo, ¿tiene... digamos, no, no bueno sí. Sí. tiene pantalla más grande tiene sintonizador de FM y lo más interesante que tiene es que es eh, wireless es tiene wifi o lo que sea, como coño sea que se sí, llame sí, sí, te sí, conectas sí. de manera inalámbrica con tu computadora entonces no tenés que andar en chupar y usb ni nada exacto. y además te puedes conectar con otros usuarios que lo tengan y pasarse canciones fotos bueno, lo que sea ¿Está, bueno, eso está eso bueno está es está, interesante eso, sí, eso está muy peor la cagada es que viene de 30 gigas nomás y no, no se sabe cuánto va a salir y recién sale en noviembre cuando ipod hace un par de eh, apple hace un par de días anunció toda la línea nueva de iPods que ya hay un iPod de 80 gigas y viene el, el, el nano el chiquitito de 8 gigas bueno, y están baratos un, un tema es esto de qué es lo que está pasando realmente porque por un lado nos dicen no, la música es pirate, que si yo, y por otro lado <risa> nos están vendiendo reproductores de MP3 Exacto. las mismas empresas sí. eh, y ya, por eso es que esto apunta a que un, el año que viene no creo que siga, así algo va a pasar claro, además el promedio que habían sacado que ya quiero que lo comentamos en algún momento pero ahora sacaron el promedio nuevo de cantidad de canciones compradas por reproductor de mp3 reproductores que vienen con 30 gigas sí. es de 24 canciones cada reproductor digamos, compró un promedio de 24 canciones ¿qué haces con el resto de los 30 gigas? ¿los tenés libres? No. obviamente bueno, la gente eh, usa con música pirateada Esto es información eh, de por sí segura Creo que la relación de, de, de comprada a bajada eh, De manera, por vías peer-to-peer -peer Es de 41 claro. Digo, o sea, la gente baja 40 canciones de un peer-to-peer -peer Y una la compra En Estados Unidos, ¿sí? Donde la gente todavía paga por música Exacto, acá es de... Un millón a uno según, porque no puedes comprarlo. Según tengo entendido las redes estas que está que hizo este, el grupo este de Canal 9, Radio 10 y todo le está yendo bien parece con esta cosa de han puesto un portal de música legal. ¿Sí? ¿A cuánto lo venden al es, tema? Un peso. Un peso, claro. Un peso el tema. Está bien. Contame una más, bueno, sí. una más de Google. Una más de Google, como siempre. ¿Qué pasó con Google Google. Lanzó el, el News Search Archive. Sí. ¿Sí? para buscar información noticias viejas una hemeroteca ¿Sí? una, una especie una hemeroteca. de hemeroteca o pones escándalo watergate sí. water y simplemente vas a encontrar notas del times del año 1972 ah, 1973 es? Es? el trabajo de escanear es, es, es simplemente un filtro porque vos podías poner lo mismo en google Y te aparecía si Sí, o sea, lo, sea, lo que, que está, que que está, que está haciendo el Google últimamente es como que está uh, ordenando. Está, está, está poniendo canales. un poco es, Está bueno y está malo a la vez. Ojo, se están yendo para el lado de Yahoo, que era lo que... Sí. El catálogo de la web, lo que intentó hacer Yahoo desde un principio. Va a terminar en otro Yahoo y va a aparecer eh, otro... Me suena más que el catálogo de la web sería una especie de catálogos de tipos de información, de tipos de búsqueda. Lo que ocurre que está bueno también que vos, cuando vos pones algo, lo que sé, una palabra, lo que sea, te aparecen los resultados como libros, los resultados este, sí. en general, los resultados en la web, los resultados. Cada vez en las es noticias. más pelotas eso, ¿sí? Porque cada vez te comen más porción de la pantalla y la información queda siempre, cada vez más abajo. Sí, eh, se, me, se me hace que una cosa más de marketing, porque viste, siempre. Parcializar claro, esto es esto, Para darle esto publicidad acá, Somos esta gente Esta gente sume tal tipo de información Esta tal tipo de gente Y así se menciona Que está funcionando No sé Está piola Pasearse por el News Search Yo no o sé sea. No, no fuiste a buscar Watergate. O eh, sí, me puse Lo baste. primero que busqué fue un Watergate, que estaba como ejemplo incluso. Este, ah, claro, sí, sí, el único que funcionaba es no, una no, fachada, sí. No, así. no puse. O sea, funciona con las noticias más de Norteamérica y cosas así. Puse cosas de funcionarios argentinos, sucesos ¿Y? argentinos ¿Y? y muy poco. O al menos visiones norteamericanas sobre un suceso acá. Bueno, no sé, está, vale la pena pasearse por ahí y mirar a ver qué onda. Y la última noticia.. Este. Un, o sea Porque sé o... que te gusta el flash. Sí, digamos. este, Gracias, Lisandro. Una noticia que me doy el gusto de decirla es porque quizás sea demasiado para entendidos. Claro, ¿Sabemos? ¿entendidos quiénes son? ¿Cuál es el gru tu grupo de entendidos? Eh, algo demasiado técnico, pongamos. Gente que trabaja en la web, en diseño, programación, todo eso. ¿Ese es el grupo de entendidos al que te referís? Ah, los entendidos de esta noticia que voy a dar. Sí, claro. Conocemos lo que es un blog, eso lo sabemos todo el mundo. Sí. Conocemos que hay una herramienta que se usa para la publicación y el desarrollo de blogs, que es, por ejemplo, el Wordpress, con el que se hizo la y con Exacto. el que se hizo lo, el blog de los micros, que es, que es esto, el, el espacio claro. que nos ocupa ahora. Es como una especie de Word para hacer blogs. Sí, sí que es más un poquito más complicada la cuestión, pero bueno, es una herramienta que viene claro. ya armada y un poquito... bueno. Todo eso es HTML, todo sí. eso es texto, todo eso es no es HTML, bueno, sí es HTML en de, de, a es nivel front-end, es, es, es es, pero tenemos las páginas que son las páginas Flash, que son ah. esas de animaciones, de cosas de interactividad, chichecitos, cosas chichecitos que sonidos, cosas así. <risa> bueno, se ha desarrollado una herramienta sí. que es para hacer blogs con Flash. ¿Blog ¿Ah, con metí? Flash? ¿Blog con Flash? ¿Blog con Flash? Así, así es pero o sea, cómo cómo Que vos le metes flash adentro del blog no el blog no, se estaba transformando blog... en una página web con flash no el, el, el, se te ejecuta un flash sí que, adent, que es básicamente un blog sí está bien y e incluso no es, o sea funciona con la estructura de flash xml digamos o sea, tiene un, un, un lo que es el backend lo que es la parte interna la parte sí. de, de edición de administración sí. Eh, que funciona de otra manera lo que viene usándose en los blogs, o sea, sin base de datos y cosas así. Y donde uno escribe de una manera bastante sencilla, tengo que decir la verdad, no lo probé todavía. Pero ¿cuál es lo que y se ¿Por publica bueno? a nivel flash? ¿Por qué? Porque vos ves y te aparece el, el, el post, sí. las primeras líneas del post, y haces un rollover, por ejemplo, cuando ah, posicionas por encima del mouse, por encima del texto, te aparece, hace algún efectito, haces clic y no se te carga otra página simplemente se te abre un poco más la caja y te muestra todo el texto completo pero no apareces en los buscadores Sí. Sí, si, sí, te sí apareces pareces, que está ¿Sí? como xml ¿Oh? y todo eso no, no, no, ¿no? Eh, no solo como xml sino que también la información estática de flash ya, también te la toma el google ¿ya toma la estática de flash? Sí. bueno, Así. lo va... Ah, bueno, veo que estamos hablando entre entendidos <risa> la seleccionable, o toda, mientras yo duermo porque no entiendo no, en realidad no sé si lo dinámica, pero la estática, el texto estático lo toma Lo entiendo Ahí no entendí nada yo eh, Bueno, el texto que está dentro del flash Está bien, entonces Aparece. va a aparecer en el buscador Es una herramienta muy nuevita, muy desarrollada por este grupo de gente de SourceForge Que son los que hacen el, el, el, los open source y toda esta gente que está muy en versiones beta que la, sé yo, la vas a probar durante esta semana Lo voy a probar Y la semana que viene nos decís O oh, no Tiene el sello de aprobación o tiene el dedo hacia abajo Sí. el enfermo va a desarrollar el de él <risa> bueno yo creo que apunta eso que está bueno va, seguramente tenés el, el, el, el, la, el archivo fuente para hacer lo que se te antoje el efecto que se te antoje, la animación que se te antoje y, y va a funcionar como, como, como un blog bueno sí, más chiches, sí más chiche para que los blogs sean más lindos y que la gente los mire y no vea un bodoque de texto gigante como algunos blogs Sí, ¿sí? Hay, que, hay que ponerse las pilas y poner alguna imagen o claro. algo así Para la gente Los intelectuales suelen hacer ese tipo de posteos Kilométricos que nadie lee Porque la web no se lee en fin. Se mira, se escanea que acostumbraba a escribir carteles con el banner Exacto Me fui Te fuiste Vamos a escuchar a Hot Chip Haciendo Not Fit Set Y seguimos con Yolkip un 4, después un 11, después un 82. Y Esto es Jolki Palki 411-8204. Y después un 0 y después un 4 y te comunicas con Jolki Palki si y tenés algo interesante que decir. Si no, no nos llamen, no te calentes porque no te vamos a atender. Hay pocas cosas interesantes. Exacto. Entre esas están la noticia diariamente elegida por la producción de este programa. ¿Cuál es hoy? Que una empresa de pompas fúnebres... Sí. Quiere ser patrocinador de un equipo de fútbol italiano. parece muy, muy bien. ¿Ah, por qué? ¿Y por qué no? Chacarita. Chacarita, por ejemplo, claro. ¿Y ¿Por qué, qué no puede tener? Chacarita? ¿Cómo, cómo? chacarita puede tener una pampa fúnebre, un caramuto. ¿Por Ahí, qué? metido. ¿Y por qué no? Colón, eh, ¿no sí, es el cementerio, cementerio de los cementerio elefantes? También chacarita. Claro, por el cementerio. Alisandro, por favor. Ah. ¿Y ¿Cómo Colón, no es el coso de los elefantes? ¿Qué? Claro. Eh, eh. Esto pasa en Roma Una empresa de pompas eh, No, no pasa en Roma Pasa en Italia Una empresa de pompas fúnebres de Carrara La ciudad conocida por los mármoles de Carrara Un tipo regroso Que tiene muchos mármoles Y muchas montañas que tienen estos mármoles sí. Propuso al club de fútbol local El Carrarese Carrarese No lo conozco Porque es de cuarta wow. Está bien Los lo juicios de valores personales Lo deja para otro, otra oportunidad es de cuarta división, está en la octava, en la octava, en, en la, la cuarta D. en la E A B C D. D, la D en la D ya me corrige sí, <risa> me es bastante, es bastante, no es bastante la cuestión es que quiere convertirse en patrocinador de este equipo ya dimos instrucciones a nuestros representantes para que contáctense con los directivos del club con la finalidad de comenzar un patrocinio Están muy mm. en pañales, la El rico Porto junto a, a su hijo dirigen la empresa en familia. Está bien. Va a tener un seguimiento esta noticia para cuando realmente claro. se firme el, el contrato. Suena el, medio maravilloso. A... Está él sí, con está el bien. hijo ya, dijo, no, Nos mandamos a. ¿Para saber patro, ya patrocinaron otros deportes? ¿Cómo? Por ejemplo, el ciclismo. Sí. El motociclismo que sería como el anterior, pero bien. con una fuerza tractora de un motor. Claro, Todos los deportes donde muere la gente. Uh -huh. No, es andar en bicicleta con moto. Claro. Con el moto. Con Pablo Moto. El boxeo. El boxeo, muy bien. El boxeo también suena bien. lógico. Y ahora lo quieren hacerlo con el carradese. Que sí. es un deporte. Sí, rarísimo. Con El equipo carradese. Para demostrar una carradese. su voluntad de alcanzar el acuerdo. Uh -huh. La empresa de este insólito lugar, porque es insólito. Sí, y porque sí. no, es, no, hay, no hay nadie más, está insólito. Mármol de Carrara, pompa fúnebre, un ah. club de fútbol en la cuarta división. Imagínate qué comedia ¡Oh, y Es una ¿eh? de Fellini. Y, Felini. y a Adam Sandler. Y propuso <risa> acompañar el... Click parece salido de genialo, el argumento de Click. Qué genial, qué genial. South Park, cuando Carmen nace de genial, y tira de la argumentos para películas con Adam Santos. Ah, sí. Bueno, Click es un argumento de genial. <risa> Lo sacaron de un capítulo de sí. South Park. La película de Argentina con Nicolás Cabré que era algo así. Pero con una, una cámara. Claro. No. Sí. Para mostrar su voluntad de alcanzar el acuerdo, la empresa de este lugar propuso acompañar el domingo a una delegación del club hasta... Pagani, ahí al sur de Italia, en el partido. Los ¿no? acompañan, así, en procesión. Claro. La caravana va. Los autos delante, los otros atrás. No dan la vuelta libre. No, no, pusieron no, a disposición. Escuché esto. Sí. Para mostrar su buena voluntad, pusieron a disposición. Ahora de viene lo interesante, equipo. ahora, ahora. Finalmente. Sí. Ahí está. Vamos. Un avión privado. Bien. Utilizado habitualmente para transportar órganos para trasplantes. Bien. Y bueno, los eh, jugadores están compuestos por órganos. No, no, no, no, no, es una funebrera es un consorcio sobre, sobre vida humana. Es apenas mafiosa la empresa. Vamos a tener un parque otro muerto de más, que a lo que se dedican por no hacer los trasplantes no. al debido tiempo. Ah, es verdad, la y misma después, empresa que maneja los muertos peligroso. maneja los órganos. También la misma empresa. ¿Lo claro. Claro. No, lo, los fármacos está? también. Está flaquita claro, la nona. Lo vaciaron. en el mercado negro. Yeah. Claro y hacen todo de no, así dura poco el que recibe el claro, restaurante. y necesita otro no. inmediatamente. No, es como la nicotina. Eh, el empresario añadió con humor, <risa> un tipo también <risa> hilarante. Claro. A nuestra llegada sería simpático disponer de un coche fúnebre para trasladar a parte del equipo al estadio. Sería <risa> una manera de asustar a los rivales. <risa> Acá en la Argentina dirían son todos unos muertos. Sí. <risa> no se relaja muy fácil. Pero no fue tan fácil. No. Porque en Italia no se dice muerto. Claro, muerto, de... muerto. Y cambia completamente. Uno muerto. No, no te rima tanto con las canciones. Muerto, Porto. ¿Qué canción? cual <risa> No sé. A... No ¿Vale? ese hilo de La rima fatal. Batiste un fly. Bat... Sí, porque hoy es día de y Yo tengo que preparar una noticia muy rápida. Muy bien, vamos con el especial de tributo de este país. Yo como el, el día de Falcone y no traje música que le gusta bien. Mirá. Una banda de otro país, que son los Ramones. No me echen la culpa, vago. No te echen, sí. Los Monchones haciendo Howling at the Moon, y después oh. Los Mareados haciendo Samba, y San domingo no se pierda por combate space King Kong vs Boothila la pelea llega a ustedes gentileza de Yolki Falki Something like me, girl, I can I can't see but give me a dream, It's just like somebody move my somebody move I somebody move my somebody move something I somebody somebody Cholki, Cholki, Palki Vamos a bailar, ritmo fatal De Cholki, Cholki, Cholki, Cholki, Cholki, Cholki, Palki Vamos a bailar, ritmo fatal De Cholki, Cholki, Cholki, Fijate bien neno Mira tus pies en el piso Tu baile es cualquiera Sube bien esa radio y déjate llevar Vamos a bailar, ritmo fatal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 Uh, esa película debe estar buena, Tra trabaja Helly Berry, la que ganó uno. Esta semana tenemos cuatro estrenos de la más variada calidad y género a ver a ver cuatro estrenos para ver en el fin de semana qué Exacto. emoción, qué emoción, virun pim pum, virun pim pum y para ver a partir de hoy si querés vamos a escuchar el primero de los cuatro a ver, dale, vamos vamos a verlo ahí está, mirá, escuchá una jungla no, era la jungla ¿qué es la recién, me gusta jugar un juego jugar un juego play a game, qué redundancia es una típica película de terror universitario ¿Qué hay? ¿Sí? Ese es, el, ¿El, es que oh. el Es el que le da para asustarse cuando un universitario viene fin, en el momento Everyone de seguir tu vida Eso tan fácil empiezan juegan a un juego que es como, como, ¿S -S como no, no es es como un juego así que así al estilo juegos de rol pero más más copado viste pues universitario esas cosas son para nerds o entonces ellos juegan una especie de juego donde inventan un personaje que es un asesino serial que va matando gente en el campus universitario ah, están mamá. todos alojados ahí como corderos para ser degollados ¿sí? matando a los que tienen sexo y se drogan. sí, claro, siempre típico, sí, yo por eso siempre sobreviví a todas las películas de terror entonces crean este personaje que lo crean es un personaje de ficción pero mandan mails a todos entonces la, el inconsciente colectivo sí, lo, que, ¿sí? lo, lo, lo, lo materializa claro. y aparece este tipo y empieza a matar gente de verdad Eso es lo que pasa con, con todas las cosas, con los videojuegos, videojuegos videojuego de matar, el chico sí. mata. Se llama Cry Wolf, la última, víctima. El lobo que llora. Y el, es una reverenda cagada. Vamos con Escucha Escuchan Marilyn Maison de cabeza. Y juegan el bowling. Y después van a matar gente. Esta de es que la buena. Esta es el estreno más esperado del año. Agujo de serpiente. Escucha. No, casi parecido. ¡Terror a bordo! ¿Quién es? el maestro Windows. El maestro, window, el maestro, window, el maestro Samuel Windows. Samuel Jackson. El maestro Windows en Star Wars. todo ah, tipo que era asesino y después se redimió. Y claro. <risa> no, no le pegaron ninguna bala, un maestro. Lamentable nombre que le pusieron. Terror a bordo, el la vanine de superación. La película se llama.. Oh. Eh, esa no que la Claro. Se la banda de eh, la película, perdón, se llama Snakes on a Plane. Serpientes ¿Sí? en un avión. ¿Serpientes? ¿Por qué no le pusieron así? Porque si ya había, la... había una película argentina ¿Sí, se hecha llamaba? por Isabel Sarli no. que se llamaba había La Puta había, en el Avión sí. y le van a confundir. ¿Cómo se llamaba? No sé. <risa> quiero hacerme el <risa> ah. no me el bueno, <risa> Redigonda se estaba por ir a ver los palmeros para seguir chamuyándose una chica. Por la duda, si alguien la escucha, es importante para mí decir. No sé. Eh, vamos con el tercer estreno. ¡Otra vez la de serpiente! No. Le pasan haciéndose pelota en el este? cine es... Pero acá hablan.. hablan español. ¡Ah! Escúchalo. Ahora habla. Dios santo, ¿tienes los ojos de un animal? No. Pues se jodete. Se ¿Qué se es? es? ¿La dama del agua? La dama del agua. Lady in the water. Ah, era en castellano. Con Paul y sí. Recién ahora la espina Sí. ¿Tenés? Uh, cuando oh. abren la puerta de su mundo Dios mío otros deciden entrar ¿qué crees que ha sido? ¿un perro? da miedo, da miedo ¿hay lobos en esta zona? ¿Y es? sí, hay lobos ¡obvio! un animal de ese tamaño ¡ay, paró, te tengo miedo! Dame la mano, Martín! ¡sale de acá! No ¡dueve la Máncatela. mano! ¿para qué vas al cine si no te aguantas las películas de terror? salió, ¿Qué salió? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? hace dos semanas tenía un comentario para hacer ahora bueno. como siempre a los españoles les gustan esos comentarios ah, ya está sobre para va, va... la puta que te parió, estás estar... hablando la imbécil, ca... va cómo estar... vas a interrumpir va a estar no, la, no. la casa del lago y la, y la dama del agua Vamos con el cuarto estreno antes que lo emboque. Me han dicho que usted estuvo en Versalles cuando se firmó el gran tratado. Claro. Ese es, es Ralph Fiennes Además, ah, no el, el que caso. hizo la película esa re graciosa. Ralph Fiennes hizo, ¿sí? hizo, ¿sí? hizo, ¿sí? hizo una no, con Jennifer no, López. ¿Esta señora es rusa? ¿Es rusa? No ¿Es sé. La condesa? Claro, Clara Sefna Belinskaya. Ay, con ese apellido de ¿es rusa o sí de pasar con sí es, esta esta <risa> relación se limitaba a estas cuatro paredes. Y supongo ¿Y que la corde de Irlanda fuera petona? de este lugar no <ríe> <solo ríe> <se> <ríe> es... <Pues, de ríe> todos tenemos que enamorarnos de vez en cuando. La película más dulce del año. En un lugar como este deberíamos poder olvidar el mundo exterior. Y hacer el amor como conejos. Es Transal, ciego, no puede hacer el amor con los ojos. como la... Pero no, ojo que no recreo, se hace el amor con los ojos. Y recreo, <risa> oh, pero y no puede... Escrita por Kazuich. Yo he tratado de... Eh, no pude. Escrita por y Mido. no escuchaste? ¿Chino? Y bueno, chino. Y bueno, no. De ¿Coreano? Cosa, no me japonés Voy a escuchar. ¿Qué que es usted? No ¿Qué vos la de Ralph Faines? ¿eh? ¿Qué vos la de Ralph Faines? Seductor. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo se dice? Ralph Faines. Como multa. ¿Pero es no, no es finias. Yo voy a ver la dama en el agua. No, no. A, se, se a no, no es negro en a... el plan. No, negro en el la más esperada. Pero. Como no me se llama esta última. Película? Esta se llama. Ah, claro, se llama la condesa blanca, the White ah. Countess. Ah, ah. Bueno, yo voy a ver. E Snake o plane. Bueno, anda. Otro error a bordo, Maxi. Elegí una. No, yo me voy a bajar alguna de las mismas cosas. La primera vida. que caiga. Sí. Vamos con los se, bots. No se aporta. Haciendo Requiem for Rome y después si hay tiempo entra Billy. Estados Unidos, los que deben liderar cualquier mediación asegura. Sholky Palki, sin pelos en la axila. La música que escucha Billy, la música que escucha Billy, yo no la escucho y está sonando. Perdón ahí viene la música que le gusta. mi. Callate, de ¿Fue así? ¿Cómo fue? Este es un temazo. ¿Sí? Realmente tengo que decirle, este es un temazo. Escuché. Callate la boca, y escuchemos el tema. Barón, el único que hace un, la boca! un dos de pecho. Creo <risa> que caso más? es bárbaro porque creo A que llega al, al analizar lo más profundo de la psicología psicología femenina porque la dona es móvil y cual piuma al vento ¿Qué qué qué, qué? con todo lo que eso significa que no tener en una propaganda en el lugar la dona móvil la mujer sí. es volátil flotante es ¿eh? es, <risa> es, etérea. es como, como un pedo en el aire Eso dice la canción. Más o menos. Y remató. ¡Tron! Ah, pero es grosísima. ¿Y hace cuánto de... que está la de Moore? <risa> no escuchaste el tema. Pero la trajiste por eso, Billy. No. ¿Entonces? ¿Qué, ¿Qué sé yo? Bah. Allá está. Tú, Llena no. de contenido. el espacio busca, muerto. Busca la bueno, Pavarotti letra. nació en el 35, en Módena, cantó con mucha gente, bien educado, hizo un do de pecho y salió en el New York Times. Así, posta. Ganó un concurso una vez sí. y le dijeron, con eso te ganaste el protagonismo para hacer una ópera famosa y de ahí no paro Y ahora está enfermo de cáncer, estaba en la ducha claro. antes, él. Sí. Fue.. Te, hace poco los visitó Bono al hospital porque estaba enfermo de cáncer. Y como el tema de Bono es muy largo, ponelo ahora. Poné el tema de.. Bono, <ríe> que es mi Sarajevo. Vas a poner mi sarajevo No, no, no. Tengo otro. Poné mi Sarajevo. ¿Ya está? y sí. pero empieza Adelantalo a con la con la línea <risa> viste el winan tiene una... lo mal medio yo hablo mientras ah, otro... uh, <risa> patayo <risa> que yo no sabía nunca creo que nunca lo había escuchado mucho este tema no me había percatado de cuál era y cómo era y lo, siempre lo, lo sacaba porque era una propaganda de una pizzería creo que no sé si. Por favor. ¿Viste? Cuando un te, una pizzería o algo te, te quema un tema, sí entonces lo voy, lo voy a escuchar, ah, este es mi zarajevo, lo tenía en la compu. Por esta magia del MP3, viste sí. que tenés cualquier cosa y no te das cuenta. Bueno, y ah mirá, lo de la propaganda de pizzería, que dice, la vida! Y nada. El y... tema este que está en el disco Passenger, que eh, eran, Claro. que son los, los YouTube, nada más que. Youtube. No, YouTube haciendo un montón de temas para distintas películas. Las compilaron todos ahí y está metido esto que Mirá es la película, la película Misrajevo. Ahí está. Pero bueno, siempre hace muchas cosas para películas y eso también sí. para la de Pandilla de Nueva York. ¿Qué más sí. hizo? hizo? Mira una... muchas películas seguramente. Para va... para para Batman no, no. Eso le viene muy bien al cine. Todas las películas que haya algún irlandés, ahí ah. está bueno también. Ah, recom... recomiendo ya que estoy en una posición de, vale, de, vale. de comunicador social. Vean, eh, el eh, del Hotel del Millón de Dólares, sí, mil en dólares okay. que a mí me gustó mucho, tiene un tema que está re bueno, de bono, de bono o no es de mucho uh -huh. y trabajan Mila Jovovich y, eh, y Mel Gibson en un buen papel, que hace, hace tiempo, ¿viste? Está, está bueno, a mí me gustó mucho la y película. Y tiene muy buena banda de sonido también. Aparte, sí, aparte, de, o sea, el, el disco ese estaba bueno, yo una vez casi lo compro barato y no lo compré <risa> por un idiota. Bueno, y para pasar un tema cortito, porque si no va a pasar ese y por mirar ahora yeah, eh, Pasamos del mismo disco de Pavarotti y Amigo, aquel para juntar plata para un montón de gente que estaba muriendo de hambre O estaba herida de bala, o eran chicos con mucha panza, o qué sé yo, gente olvidada por los Estados Unidos Bla, bla bla bla bla bla vamos a escuchar a dos grandes juntos, uno flaquito y canoso y el otro gordo y cancerígeno y barbudo. ¿Quién es? Eh, Francis Natra y Pavagotti Genio. haciendo My Way, con esa magia de la, de la oh, edición Vista. Bueno. Ahí está, ¿no? Para disfrutar la noche y pasear en rosario. And now, the end is near. And so I face that final curtain My friend, I'll make it clear I'll state my case, of which I am certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more I did it, I did it my way Regrets, I had the pure. But then again, too few, too many. I did what I had to do I saw it through without exemption I planned each chart course each girl was there along the byway and more much much more, I did it, I did it my way. De semana, bueno, se termina la semana para yo palki Tengo una gacetilla en otro lado. Bueno, no importa. Para eh, el viernes sí. el, el viernes, mañana, voto eh, mi sí. Ahí creo que la escuela provincial de Cine que tiene un teatro al lado. Sí. Eh, lo que estaba la en la escuela provincial de Televisual. Ahí está. Y qué va a llegar a ver gravísimo, gratis, la, la municipalidad invita. Bueno. Eh, después, el viernes hay fiesta de los 90, en 3 de febrero 11, 80 y algo, por ahí pregunten por Jair, linda fiesta, música de los 90, de lo bueno de los 90 hasta lo raro. por Jair, qué un dealer. <risa> que no me acuerdo más nada. Está bueno, no, el lugar está bueno, la fiesta está claro. buena, bueno. tocan buenas bandas. Ahí. Va a ver, Aquí. música de, entre divertida y copada no, y rara no. y cosas... No, no, por favor. Pero que tarde. Bueno, ya Chao. Eh, hasta la semana que viene, eh, el disco que estamos presentando esta semana es el nuevo de RAPSCH, esto es de Sound, no, basta, es cuando de ya pasó, hasta la semana que viene, esto fue el Park.